Bueno, seguimos en tema de alguna manera, eh, porque dentro de todo lo que eh, ha generado las distintas vertientes que eh, da este tema de los incendios eh, forestales, la forestación, eh, también han salido públicamente los integrantes de la agrupación de egresados y egresadas, o al revés, egresadas y egresados, de Agronomía, de la Facultad de Agronomía. Tenemos en línea a la ingeniera agrónoma Nahid Jaronian, precisamente, que en otras oportunidades hemos conversado eh, con ella. Najid, buen día. Buenos días, un gusto. Muchas gracias por estar atentos a nuestra declaración. Anajit, primero contanos qué es esta agrupación de, de egresados, si tiene una actividad permanente vinculada a la facultad, creo que vos me comentabas algo que están también, no sé si, si es el mismo ámbito, pero eh, presentes a nivel de cogobierno gobierno de la Facultad de Agronomía. Bien, mira, nosotros somos una agrupación que surgió el año pasado, mm. eh tenemos todos en común haber sido militantes, de, militantes y practicantes del co-gobierno, militantes de la Asociación de Estudiantes de Agronomía, o sea, tenemos un fuerte compromiso con la casa que nos alberga, que es nuestro segundo hogar, mm. la Universidad de la República, en particular la Facultad de Agronomía, y una larga trayectoria, cada uno de nosotros, diferentes generaciones, que nos unimos en un momento... De un gran vacío sí. de la responsabilidad de los egresados en el co-gobierno nos autoconvocamos formamos esta agrupación novel agrupación sí. eh, con una intensísima actividad de intercambio entre nosotros para ir forjando nuestros principios nuestros, este, nuestros estatutos la forma de lograr participar de las elecciones universitarias que se eh, efectuaron el veintinueve de septiembre pasado, y eh, tuvimos una votación excelentísima eh, para lo que estaba pre previsto y para los antecedentes en votaciones de egresados anteriores. Miramos. El tema es, eh, nuestro compromiso es no solo salir electos, sino cumplir y estar presentes, ¿no? Entonces, uh -huh. a partir de esa elección, empieza una nueva etapa y este, nosotros sabemos que eh, vamos a estar consultando en forma permanente, no nos sentimos representantes de nadie, pero la voz que pretendemos llevar a los ámbitos de conducción de la facultad es la de quienes nos apoyan y la de aquellos que nos dieron origen, claro. o sea, los sectores que crean el valor de la producción nacional y son justamente los menos favorecidos del agronacional los productores familiares, asalariados rurales, y que a ellos hace mucho tiempo que nosotros todos, en nuestra agrupación, nos abrazamos. Mm. Entonces, eh. Eh, nuestro compromiso es, eh, en este momento, nosotros eh, ingresamos el próximo mes en el claustro de la Facultad de Agronomía y en la Asamblea General del Claustro de la Universidad, uh -huh. y desde allí el co-gobierno, que es algo que está este, consagrado en... Este, desde la reforma de la Carta Orgánica de la Universidad de la República este, nosotros consideramos que tenemos un rol muy importante y un compromiso sobre todo, es un desafío muy, muy grande eh, la, el artículo 2 de la Carta Orgánica este, habla justamente de defender los valores morales los principios de justicia, libertad, bienestar social los derechos de la persona humana y todo lo que tenga que ver con defender la educación pública superior en todos los planos de la cultura, eh, proteger la investigación científica, las actividades, el estudio de los problemas de interés general mm. y propender a su comprensión pública. El compromiso del estudiante y del graduado de la facultad con el medio, el estar permanentemente en contacto con la realidad en su investigación, en sus estudios, y por lo tanto lucharemos para que el nuevo plan de estudios, que, se, que ya empezó a funcionar hace dos años en la facultad y todo, contenga y retome los mm -hmm. valores que están relacionados a la excelencia, como profesional y la excelencia se logra solamente cuando ese contenido de excelencia está completo en cuanto a los valores del estudiante, en su compromiso con su sociedad y saber pisar la tierra, estar en terreno y saber qué es lo que está ocurriendo y cómo resolver los problemas en cada parte del territorio. Claro. Eh, ahora vamos a ir a los términos de este comunicado que... ...que ustedes difundieron, pero sobre esto que, que nos venías describiendo, bajo estos principios generales tan importantes que hacen a, a una identidad histórica que ha tenido la Universidad de la República, más allá de carreras en particular o de facultades, ¿a ustedes qué les preocupa eh, si tuviéramos que hablar más en concreto... De, de, de la facultad que entienden que se debe cambiar o profundizar de lo que ha ocurrido en estos años, eh, si lo tuvieras que, que manejar más en concreto, en base a estos principios que mencionabas? Bueno, en, en particular nosotros estamos preparándonos para todas esas cosas que acabo de, de tratar de plantear claro. y prepararnos para... porque se, lo que se eligió fue claustro y Asamblea General de Claustro queda una nueva elección que es Consejo de Facultad y para la cual también nos vamos a preparar. Sí. Pero lo que justamente en este comunicado tratamos de expresar es... Eh, en esta etapa además del año en la que en general la gente está de vacaciones físicas pero muchas veces mentales decimos sí. no podemos ante una emergencia como en la que está ocurriendo en nuestro país este, justamente nuestro compromiso es estar con aquellos que nos necesitan en este momento, involucrarnos desde un comunicado pero no un comunicado sino desde los hechos ¿Y cómo, ¿cuáles son los hechos? son estos es decir primero hacer un análisis de por qué ocurre lo que ocurre, no debía haber ocurrido esto, no es una, uy qué barbaridad, una uh -huh. catástrofe, algo que salió de de, mágicamente, no, acá hay una falta de previsión impresionante, lo sabíamos, lo habíamos dicho en distintos ámbitos, y de eso se trata, hay este, culpables de esto y se tienen que hacer cargo de la situación, no es la población la que tiene que cargar con los costos de esto en, de, en todo sentido, porque acá hay problemas culturales, hay problemas sociales, hay problemas económicos que resolver, se perdieron 20.000 colmenas, se perdió el plus de algunos asalariados rurales que llevaban sus su pocos animales a pastorear, En, en algunos lugares, se ha perdido muchísimo y esto no fue peor porque la población se lo puso al hombro. Pero luego de ocurrido esto, que hay que hacer una evaluación de los daños y ver en realidad cómo queda, hay que ver cómo se resuelve, porque aquí hay que tomar lo que nosotros decimos que sería el punto 3 de una gestión ambiental Eh, la recuperación y la vuelta a la etapa de prevención cómo se recuperan estos suelos cómo se recuperan estos territorios y ahí es donde queremos comprometer a, a nuestra facultad a nuestra universidad en ser parte activa en soluciones sustentables, en soluciones solidarias, en soluciones que abarquen a nuestra población en nuestro territorio y no en manos extranjeras Eh, que lo único que buscan es el lucro. Mm. Entonces eh, sabemos que esto ha ocurrido por justamente falta de previsión y por irresponsabilidad en general. Entonces nosotros consideramos que la universidad aquí tiene que ponerse firme de alguna manera mm. con propuestas reales, propuestas discutidas ¿no? porque hay que discutir todo esto no tenemos una solu solución mágica no sabemos cómo quedó el territorio porque todavía no se puede evaluar sin haber terminado de apagar el incendio literalmente claro. entonces hay que ver qué pasa y cuánto puede la universidad de alguna manera eh, involucrarse e influir no es mágico y es un trabajo que estamos encarando y queremos encarar y queremos comprometer como corresponde por ley orgánica y por la tradición de la universidad de estar en todos los temas relacionados al modelo productivo y a este, favorecer justamente a los más necesitados, a nuestros asalariados rurales, a los pequeños productores, que en definitiva son los que nos aseguran la soberanía alimentaria, la defensa de la soberanía territorial es parte de los cometidos de la Universidad de la República y la soberanía alimentaria que hoy tanto se habla está en uh -huh. manos de nuestros pequeños productores. Uh -huh. Anahid, eh, ¿cómo se pueden poner en práctica y si están dadas Este, las condiciones en, esta, en estas tres etapas que ustedes marcan de una gestión ambiental, la prevención del evento, cómo afrontar el evento y la recuperación y vuelta a la etapa de prevención como recién hacías mención. Digo, ¿están las condiciones o cómo se puede poner en práctica esta realidad? No sé qué quiere decir si están dadas las condiciones. Claro, porque... El, Tienes el, un el, territorio... La idea Perdón. que ustedes eh, plantean, este, sí. eh, mi, mi consulta es si las condiciones este, están dadas en, en lo que tiene que ver con, con la infraestructura para la puesta en marcha de, este, de, de lo que ustedes están planteando, ¿no? que es la, lo primero es la prevención del evento Ustedes también hacen alusión de cómo afrontar el evento y la recuperación y la vuelta a la prevención. Cuando hablo bueno, de las mire, condiciones, digo, el, la, el personal, la gente, el, el Estado recursos, preparado, los recursos para poner eh, en funcionamiento. Es que eh, el tema de las condiciones de prevención del evento corresponde a cada plantación. Uh -huh. Si yo tengo una empresa transnacional que no toma ninguna medida de cuidado, no toma ninguna medida de previsión, No es el Estado que tiene que responder, no somos nosotros. El uh -huh. Estado somos nosotros, es la empresa que tiene que responder. Y no ha tomado medidas de prevención, ninguna. Por otro lado, eh, nosotros nos hemos comunicado con nuestros colegas de, eh, caja, de la caja bancaria y por eso mencionamos pie piedras coloradas. Sí, Ellos la tienen caja notarial, manico, ¿no? hablamos de la con los compañeros colegas de la caja bancaria. Ah, no, no sabía hemos, que no estaba. No hemos todavía. La caja bancaria con... también tiene ahí eh tierras. No sabía eso, por eso te preguntaba. Los que nosotros nos comunicamos por ahora no todavía no hemos comunicado con caja notarial, no tenemos información al respecto. Bien. Sí, de caja bancaria que unas plantaciones de casi 60 años con fines maderables, que uh -huh. tiene otro, maneja, es otro manejo, claro. es un predio relativamente chico, no es una extranjerización de tierras con un modelo foresto celulóstico, uh -huh. tiene otra finalidad, madera para aserrar, que tiene un manejo de poda y raleo, y cuidado, ahí tenés la prevención, claro. por eso el, el incendio allí tiene otras características, y le llegó porque el incendio empezó en los territorios de las transnacionales. Eh, porque están uno al lado del otro. Eh, si tú tenés un eh, predio que está cuidado, que tiene eh, las prevenciones básicas, tenés otra... Es decir, incluso si hubiera un accidente y se provocara un fuego por X razones accidentales, alguien tira... vende fuego por lo que fuera, tenés otra forma de este, prepararte para ese evento. Por eso también ahí decimos... ¿Cómo afrentarlo en caso claro. de que haya un accidente? Siempre puede ocurrir, fantástico, pero siempre tiene que ver con el ser humano. Entonces, mm. El ser humano tiene que tomar las previsiones. Si allí es posible tomarlas, si allí el aserradero que se tiene y del cual hay mucha mano de obra real para eh, madera cerrada y ese aserradero se salvó por 500 metros, a las mm. casas no llegó por 500 metros es porque ahí hubo un trabajo de prevención. No así en las plantaciones de Montes del Plata ni de UPM. Entonces, si esas plantaciones no son tomadas, son esas empresas las que tienen que hacerse cargo y no el Estado. El Estado tiene que exigírselo, pero no somos nosotros los responsables de eso. Lo que sí nosotros pedimos es que de alguna manera busquemos la, eh, el punto que decíamos que es justamente cómo Se, se, cuáles serían las mejores medidas para recuperar esos territorios primero tenemos que saber cómo quedaron pero ahí lo que buscamos es propender y lo decimos por allí también en poder restablecer los ecosistemas afectados especialmente restablecerlos con monte nativo uh -huh. con el campo natural que son los que nos aseguran a nosotros un, el, un suelo que pueda Eh, cumplir con los sistemas eh, con los eh, sistemas eh, que la naturaleza nos da que son todos los servicios ecosistémicos, un suelo que no pierda sus propiedades de porosidad para absorber el agua, para poder eh, eh, pota limpiar el agua y poder depositarla en las napas ese cambio del uso del suelo que ha provocado estas extensiones mega plantaciones forestales por lo cual se ve afectado también todo el curso, eh, el ciclo hidrológico, y no es una fatalidad de cambio climático, sino de cambio del uso del suelo. Si nosotros pudiéramos pretender a que en la restauración hubiera especialmente en énfasis en buscar eh, restablecer monte nativo, restablecer campo natural, que es invalorable los servicios ecosistémicos que nos, que nos brinda la naturaleza, pero si nosotros la estamos eh, agrediendo, no lo puede hacer. De alguna manera buscamos que eso sea posible a través de otras formas. Tenemos que dar la discusión. Ahora, eh, lo que no corresponde al Estado el eh, pagar los, los daños efectuados por por empresas irresponsables, de ninguna manera, eso corresponde a ellos. Nosotros lo que planteamos es el conocimiento que surge de la Universidad de la República ponerlo al servicio de la sociedad, de los más necesitados y de todo el territorio que ha sufrido este embate del de cambio del uso del suelo, este cambio cultural. Esta expulsión de los trabajadores de sus tierras y por eso cuando dicen ah no quieren trabajar la tierra, no, no, sí quieren trabajar la tierra. Pero si yo estoy avanzando con plantaciones de empresas que no me permiten este, plantar mi alimento, que además alimento a todo el resto de la población, ahí tenemos serios problemas. Uh -huh. Eh, tenemos que, que redondear por hoy, Anahit, pero eh, ahora estamos en fechas ¿no? de principios de año, pero eh, digamos ustedes como egresados, ¿se proponen entonces eh, que este tema, en concreto esta urgencia ¿no? respecto a la forestación, como facultad se, se aborde que la facultad y la universidad en definitiva también este, adopte una postura ante esto? Es lo que proponemos, es nuestra intención veremos cuánto logramos de todo esto. Claro. Hay mucho trabajo por hacer, nuestra voluntad está, eh, intentamos las fechas, cuando hay urgencias no importan, uh -huh. lamentablemente eh, o las cosas ocurren y, y hay que tomar medidas. Obviamente las medidas no son inmediatas cuando el desastre es tan grande, hay que ver cuál es el resultado del desastre, pero... Ya hay llamados a, que, a dialogar sobre eso, sobre todo, todo lo, la zona afectada y hay compañeros de nuestra agrupación que van a estar en, la, en cada región, y sobre todo en esta parte de Paisón y Río Negro, para poder ver de qué manera, qué está ocurriendo, cómo está resolviéndose, cuál es la realidad que quedó, y de qué manera podemos aportar. Muy bien. Ingeniera Agrónoma Najit Jaronian, muchas gracias por este rato, elementos muy importantes para reflexionar a nivel de la universidad y seguimos conversando en cualquier momento. Un abrazo, Anajit. Bueno, muchísimas gracias y esperemos haber aclarado algo. No sé si fue sí, posible, claro. pero bueno. Claro. Muchas gracias, buenos Queda días. Queda muy claro, un abrazo, hasta pronto. Gracias.